Buenos días a los compañeros y a los oyentes del informativo de Farco del día de la fecha. En Tucumán la crisis relacionada al narcotráfico y a la delincuencia juvenil sigue creciendo... ...y de un tiempo a esta parte, el Estado sigue ausente... ...ya que los trabajadores del Instituto Roca, una de las pocas instituciones correccionales de menores de la provincia... ...reclaman mejores edilicias para el resguardo de los jóvenes y mejoras en las condiciones de trabajo... ...ya que son insostenibles. En FM San Alfonso hubo comunicación con los trabajadores del Instituto Roca... ...para la explicación de la situación y Luis Palacios, operador convivencial... nos dice que esperan la firma de un decreto que aseguraría la mejora laboral eh, nosotros queremos eh, condiciones laborales eh, dignas uh -huh. eh, venimos de un retraso de años uh -huh. eh, eh, con este tema la lucha este, este decreto que estamos que pedimos que firmen nos vienen diciendo políticamente desde de, otros gobiernos de, de gobiernos anteriores que sí que ya lo vamos a firmar, eh, que, que eh, estamos analizando, y ya esa respuesta no es válida para nosotros. O sea, creo que hemos llegado a un punto en el que eh, queremos sí o sí la firma del decreto, porque la firma del decreto implica también que se contraten más, más operadores para que se pueda cumplir efectivamente la reducción horaria que hoy no se está cumpliendo. Para reflejar la situación, Luis nos comentaba cuáles son las situaciones actuales del Instituto Roca con respecto a los menores y a los trabajadores de la institución. Eh, a niveles de tensión, con situaciones de conflicto, mm. todos saben, eh, lo, el conflicto que se viene dando adentro de la institución, los chicos hacen motines, generan violencia, son, son situaciones... Que, que son de un alto nivel de estrés. En muchos de los sectores eh, no, no hay luz o la luz es escasa, que nos dificulta cumplir la tarea. En las condiciones, en los sectores donde están alojados entre entre 12, entre 6 y 12 chicos, claro. eh, son varios sectores, no es uno solo. Eh, entonces, eh, eso, eso se hace muy dificultoso. Eh, nosotros... Deberíamos cumplir, deberíamos estar cumpliendo una función socioeducativa, es decir, eh, orientar nuestra tarea hacia, hacia la reinserción y en esas condiciones no se puede, estamos tapando muchos agujeros por la misma violencia que genera también esas condiciones hacia nosotros los operadores. Actualmente los trabajadores se encuentran en un periodo de conciliación obligatoria por 15 días. De no llegar a un acuerdo volverán a tomar un paro de 48 horas en la próxima semana. Reportó para Farco, Nahuel García, desde FM San Alfonso, 103.9, Yerbabuena, Tucumán.